La Asociación Chilena de ongs Acción, dio a conocer un código de ética para todas las instituciones del sector. En la ocasión, el presidente de Acción, Álvaro Ramis, abogó para que el sector privado y otras organizaciones relacionadas con el Estado también establezcan normas éticas que regulen su funcionamiento. El informe del periodista Patricio Rivera. El pasado 11 de diciembre, la Asociación Chilena de ONG, Acción, hizo entrega del primer Código de Ética dirigida a las instituciones del sector. En el evento estuvieron presentes, entre otros, el sacerdote jesuita José Aldunate, Francisco Esteves, director de la División de Organizaciones Sociales de DOS y representantes de ONG y Organizaciones Sociales. En la ocasión, los participantes compartieron un panel en el que participaron María de los Ángeles Fernández, directora de Chile 21, Patricio Meller, economista y presidente del Consejo Asesor para la Equidad Social, Federico Unebus, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y José Bengoa, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. El código constituye la formalización de una serie de normas éticas discutidas largamente por las instituciones integrantes de acción y constituye, según sus promotores, una invitación a configurar otro Chile posible, movilizando actitudes de solidaridad y colaboración. Asimismo, se hizo hincapié en la necesaria autonomía de las ONG frente al aparato estatal y el sector privado reconociéndose la dificultad que se presenta con la emergencia de consultoras que actúan en el ámbito de las ONG pero cuyo primer objetivo es la ejecución de programas de índole social contratadas por el aparato público finalmente el presidente de acción Álvaro Ramis indicó que esperaría que otros sectores empresariales y organizaciones del Estado hicieran lo mismo para configurar un país que practique un buen vivir en todos los ámbitos, que permita superar las injusticias y las inequidades.